No tengo tiempo de leer la siguiente mención, pero lo voy a hacer igual, porque lo bueno de tener un Nescafé en la mano es que no puedes correr. Por eso, tómate una pausa en Nescafé.cl y participa por un espectacular viaje junto a un acompañante. Toma lo mejor de la vida en Nescafé.cl